Óigame compadre, ya basta de tanta y tanta rocola ¿Qué pasa compadre? Si la rocola lo llevamos en el alma Por eso los latin otra vez